Eh, juan y te cuento una noticia, y también la comparto para que charlemos un ratito, eh, de una situación extrema que está viviendo una familia, en realidad una joven madre con tres menores, eh, tres hijos de ocho, 5 y un bebé de cinco meses, que por la crisis habitacional, y esto hay que enmarcarlo así, hay una crisis habitacional en la provincia, uh -huh. porque si no, no se conocerían tantos casos de personas en situación de calle, como hemos hablado la semana pasada con una familia del del Nelson Mandela o atrás del Nelson Mandela sino también las situaciones que están, se están viviendo acá en Toay eh, recordarás el caso de Antonera Villalba sí. la joven que lamentablemente se quitó la vida después de no recibir una respuesta de parte de la municipalidad de Toay no solamente no recibir una respuesta sino haberla criminalizado y claro, haber haber judicializado, dicho, su judicializado caso. el caso uh -huh. porque supuestamente estaba usurpando una casa que sí. estaba vacía que es una casa social que no la estaban utilizando nadie en el barrio Los Profesionales de acá de la localidad de Toay. Ahora lo que se conoció este fin de semana es que Lucía, una mamá de 27 años, decidió ocupar la misma casa que estaba ocupando Antonella Villalba. Esa misma casa la municipalidad de Toay le había la había soldado la puerta, le había colocado un candado con una cadena, después a los dos días que había fallecido Lucía, que se conoció de la muerte de, uh -huh. de Antonella eh, Villalba. Esta mamá se cansó de esperar algo similar, una historia muy parecida al, a la de Antonella, eh, se cansó de esperar una respuesta de la municipalidad, de esperar una casa del IPAB, que también eso es una espera que no se sabe cuándo termina, uh -huh. y decidió ocupar esa casa. Apenas la ocupó, a las dos horas cayó la policía a la casa diciéndole que eh, autoridades municipales ya habían hecho la denuncia por usurpación y por rotura de propiedad, porque había roto la del cerradura estado. Para, del Estado, para ingresar. Uh -huh. O sea, la municipalidad de tobay vuelve a repetir la historia que hizo con antonela y vuelve a criminalizar a una madre que no tiene trabajo, que tiene tres pibes, que cobra 25.000 pesos de una tarjeta alimentar, 30.000 pesos de una cuota alimentaria, y que con ayudas de algunos familiares y amigos puede llegar a 100.000 pesos, cosa que no le alcanza ni para alquilar, yo creo que ni una, ni un, ni una habitación, porque hoy en día de 200 para arriba sí, es una alquilar. Sí, para comer tampoco. Bueno, la cosa es que Lucía ahora vive en ese lugar. ¿Hasta cuándo? La verdad que no sabemos. Y es una noticia que también nos, nos golpea y, y nos y nos duele contarla, pero lamentablemente es la realidad. Volvieron a ocupar eh, la casa que vivía Antonella Villalba, ahora una mamá con tres pibes de 8 de 5 y de un bebé de cinco meses. Otro tema que también tiene que ver con la crisis habitacional es lo que pasa en los asentamientos de Santa Rosa, por lo menos en uno de ellos que es en el Micaela García. Eh, una joven que se llama Abril nos dejó un mensaje hace unos días en nuestro nuestra radio contando que están en una situación desesperante porque hace una semana la cooperativa eh, con la policía les cortó la luz de, de ese lugar donde estaban colgados porque recordemos que ese lugar no tiene servicio de iluminación, hay una sola casa creo que de ese asentamiento que tiene una bajada, un pilar las demás casas están todas colgadas y uh -huh. Y queremos hablar con ella a ver qué en qué, qué situación está ahora y, sobre todo, cómo está ella y, y su familia. Eh, Abril, no sé si estás en línea. Buen día. Juani y Mauro, de Radio Kermest, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, sí, buen día. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por el... Bueno. Por favor, estábamos contando bueno, una situación de Toy, pero la vinculamos con lo que está pasando en Santa Rosa. Nosotros queremos que hay una que esto tiene que ver con la crisis habitacional, vos tendrías que estar viviendo en una casa con los servicios básicos que cualquier persona tiene en una casa, pero lamentablemente estás en un lugar donde eh, estás con la luz colgada y ahora cortada. Contanos cómo cómo es la situación hoy en día. Eh, sí, bueno, el asentamiento calculo que como todos ya saben eh, Está hace 4 o 5 años más o menos, son sí. más de 85 familias Y bueno, y estamos todos en la misma situación eh, No tenemos luz y en el último año bueno decidimos colgarnos a lo que se dice la luz ¿no? Porque bueno, es un acto desesperante ya eh, Hemos mandado notas a la cooperativa, hemos ido a la municipalidad Hemos tomado todos los recursos y bueno, y no nos dan ninguna respuesta Nadie, ni la municipalidad ni la cooperativa. No, nadie. ¿Quién debería dar el primer paso, la municipalidad o la cooperativa? Y la situación es así, bueno, como vos contabas, la semana pasada eh, vino la policía, nos cortó la luz todo con la cooperativa. Los vecinos se volvieron a colgar igual, o sea, eh, se colgaron, la policía se fue se volvieron a colgar las palmeras porque, bueno, acá hay gente... Eh, oncológica hay niños, hay abuelos, eh, hay madres embarazadas, entonces eh, es una situación desesperante. Entonces la policía vino de nuevo y nos dio como el permiso para que sí, que nos conectemos y que vayamos a la cooperativa a hablar. Nosotros fuimos a la cooperativa a hablar, fue un vecino y todo, y nos dijo que en realidad ellos el problema eh, no es que no nos quieran bajar la luz, pasa que la que tiene que activar es la municipalidad, Porque pasa a ser obra pública y la municipalidad es la que no puede tener un barrio sin luz. Claro. Y sin todos los servicios, obviamente. Claro. ¿Y desde la municipalidad tuvieron algún tipo de contacto? No, nada, nada. Vino de Napoli hace tres meses, sacó unas fotos y se fue. ¿Y, y desde provincia tampoco? La verdad que eh, ya no sabemos qué qué hacer. Ahora el, lunes, el martes mañana vamos a ir a entregar otra nota a la municipalidad. Pasa que esas notas se archivan y no no tenemos respuesta. Eh, Abril, eh, digo para que sepamos, ¿qué debería hacer la municipalidad o qué paso debería dar la municipalidad para que ustedes comiencen a tener la posibilidad de tener luz? la En realidad, o sea, están dan todas las conexiones porque como no sé si la gente sabe, pero el barrio está pegado a lo que es el barrio Santa María y las conexiones está lo único que lo único que la municipalidad tendría que hacer sería costear la conexión, porque es una conexión muy cara, lo cual nosotros no podemos costearla, uh -huh. que no deberíamos tampoco costearla. Y la lo que tendría que hacer la municipalidad es costear la obra y la municipalidad viene, coloca los pilares y la dos se conecta, porque como ustedes le dijeron, hay una vecina la cual sí tiene luz en su pilar que la municipalidad le aprobó a la conexión, porque la señora tenía discapacidad y estaba en sillas de ruedas. Claro, pero discriminó a más de 85, 84 familias. Si sí, le colocó a una aparte, sola... Sí, sí, claro, eso es de lo que nosotros también ponemos en la nota, porque es una discriminación, porque... Eh, no es la no, no es la única señora que tiene un certificado de discapacidad, acá hay niños que sufren bajo de peso, bueno como te decía hay personas oncológicas, hay un vecino que sufre de diabetes y él todos los días se tiene que ir a inyectar la insulina porque la medicación necesita estar en frío y nosotros no tenemos ni una botella de hielo acá. Eh, uno escucha esto la verdad que eh, para nosotros que tenemos el acceso o podemos acceder a una botella de hielo a una heladera a prender la luz a, con una tecla eh, vivir así eh, la verdad que es, es es inhumano primero pero también es desesperante como vos decís esperar algo que no sabes cuándo va a llegar sí sí la, la verdad que es eso eh, es que la la, no nos dan respuesta al otro lado por eso, por el privilegio de ellos sí tener. Es como nosotros le decíamos a la policía, vos venía a mi casa y fíjate lo que es vivir a vela, eh, correr con el riesgo de que se te queme la casa porque eh, se te cae una vela y se te prende fuego, no sé, una cortina y, y perdés lo poco que tenés. En el verano ahora con el calor, eh, los niños, que encima la luz es el mayor problema, ¿no? Pero también las conexiones que nosotros tenemos de agua las hicimos nosotros, los vecinos, por ejemplo. La manguera es súper finita, hay vecinos que no le llega el agua tampoco. Y claro. imagínate la, la el calor ahora que no puedes tener para tomar un vaso de agua al menos que te salga de la canilla. Tampoco nos dieron esa opción. Cuando yo te decía que hace unos meses vino Dinápolis fue porque arreglaron las calles, y no nos sirvió de nada porque abrieron todas las calles y nos rompieron las mangueras también de claro, las calles que estaban claro. conectadas. Claro. Eh, eh, ahí en el en el barrio Santa, en Santa María, pero también en Micaela, Hay un referente municipal, eh, perdón, eh, vecinal, que es Fa, eh, fabiana Avendaño, que mmm, tengo entendido que es el presidente de la comisión vecinal, pero bueno, eso eso sería un detalle. Eh, ¿Pueden hablar con él? Digo, porque él tiene acceso al municipio o al intendente. ¿Estás ahí, Abril? Sí. Sí, sí, sí. Bien. Eh, tiene acceso al intendente, pero también acceso al, a la provincia, al gobernador o algún funcionario eh, provincial. ¿Hay hay digamos ¿hay cercanía con Avendaño o no? Sí, sí, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en el que estamos todos los vecinos y él también está en el grupo y él habla y todo. Él nos ha ayudado mucho a nosotros, bueno, con el tema de ponerle venir a, no sé, a traer mercadería a los vecinos. O los leña también, bien. ¿no? En el, o en leña, el invierno. O claro. O también, bueno, viene ponerlo en el verano, carga lo que es los tanques de agua... Pero creo que esto ya es una situación que ya sobrepasa él y sobrepasa a todos los vecinos que somos. Eh, y por más que él pueda hablar, es, lo, es pasa a ser lo mismo, ¿entendés? Como que no sirve. Y, y yo te pregunto, perdón, eh, Abril, eh, ¿Sí? si Dinápolis fue al lugar, ¿escuchó los reclamos o fue solamente a sacarse una foto y a recorrer y abrir una calle? ¿A qué fue Dinápolis, al barrio? No, habló con algunos vecinos y, bueno, y sinceramente sacó foto nomás, vino y sacó una foto con alguno de los vecinos, abrieron las calles, y ni siquiera fue porque vino a vernos a nosotros. La realidad fue porque justo estaban haciendo como una campaña en el Santa María, que limpiaron los, eh, limpiaron los parques y todo, y el barrio está pegado. Pero bueno, ponele, hace unos días también, o sea, hace unos días, hace unos meses tuvimos una situación, también nos trajeron cajas de leche, Eran 10 cajas de 10 litros cada una, y las leches vencían en dos semanas. Entonces, bueno, podés estar conformando a los vecinos con chauchas, por así decirlo. Eh, la verdad que nosotros eh, intentamos ponernos del lado, de, del lado de ustedes, o por lo menos este, entender la situación, pero acá falta una decisión política. Que se haga esa obra y que ustedes tengan luz, no hay otra, ¿no? ¿O por lo menos nosotros no. lo vemos así? Sí, sí, es eso lo que nosotros necesitamos. Eh, los servicios, porque bueno, también eh, la situación de las cloacas, no tenemos ningún tipo de servicio, estamos desamparados en todo sentido. Eh, y aparte de, de mandar notas, ¿qué más se puede hacer? Digo, eh, ¿hay, un, digamos, eh, ¿hay un clima generalizado de reclamo o crees que estos son... Reclamos aislados, como estás haciendo vos, o como puede ser alguna otra persona en redes sociales. Los 85 vecinos, ¿están con esta con esta causa en el hombro o todavía no? No, sí, sí, estamos todos. Nosotros, bueno, ya te digo, tenemos un grupo, eh, nos juntamos, charlamos. Eh, con el con el tema de las notas que hemos entregado es la, lo firmamos todos los vecinos está la firma de los vecinos nosotros nos juntamos ponerle una vez a la semana charlamos de la situación que estamos los vecinos ponen bueno vecino no tengo agua no la verdad que nosotros dentro de todos estamos bastante acompañados eh, uh -huh. nos acompañamos entre todos pero bueno eh, no tenemos respuesta de ningún lado Bueno, Abril, nosotros eh, hacemos lo que debemos hacer, poner al aire esto, este visibilizar la situación, pero ustedes la tienen que padecer. Sí, ese es el tema. La verdad, igual yo te agradezco mucho por el espacio porque, bueno, eh, nadie nos escucha, en ningún sentido. Eh, la verdad que nos hemos cansado de ir a la cooperativa. También hemos ido hasta ANTES porque hace unos meses nos vinieron a hacer una encuesta del RENAVAP ...porque el barrio está declarado como barrio popular... ...no uh -huh. es que sigue siendo un asentamiento como se dice... ...nosotros tenemos todos los vecinos... ...una encuesta que nos hicieron a, nos vinieron a realizar... ...para barrio popular... ...y fuimos a ANSES también a preguntar... ...si llegó el... ...no y no, nadie, nadie ni desde antes ...ni desde la municipalidad, ni desde la cooperativa... ...desde ningún lado nadie nos ayuda a salir de esta situación... Y no es que recién ahora estamos, estamos hace 5 años en esta situación. Sí, eh, por ahí también hay que pensar que el RENAVAB, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, no creo que al gobierno de Javier Milei le inter le interese demasiado. Esto se logró, eh, creo que en los en, lo, en el último tiempito de, de la gestión de, de, este, de Alberto Fernández, Y creo que ahora, no sé, debe estar olvidado todo, todo esa, todas esas gestiones, digo, porque no sé cuánto le puede interesar un barrio popular a, a la gestión de, de Javier Milei. Claro, claro sí. eso es lo que sucedió, porque la semana pasada fuimos a la cooperativa a preguntar y nos dijeron, no, ya nos le sirve el certificado. Pero es eso lo que hacen, vienen, te dan una bolsa de mercadería, te bajan agua, te bajan leña, te traen leche, como para dejar contento a los vecinos. Y los vecinos no se quieren quedar contentos con eso, los vecinos necesitan la luz, los niños necesitan la luz, los ancianos necesitan la luz. Es, es desesperante, la verdad, no aparte del costo, de, costo de vivir, es terrible tener que vivir el día a día porque la comida se te echa a perder, eh, la leche de los niños, lo mismo... Sí, yo, yo creo que, y, y uno imagina, no sé, eso, este, corregime vos, eh, Abril, que ustedes salen del barrio y hacen dos cuadras y tienen el barrio Santa María que tienen todos los servicios. Es que yo lo tengo enfrente de mi casa, porque el asentamiento claro. está pegado a lo que es el barrio Santa María, y con el yo enfrente de mi casa tengo el alumbrado público porque está el Santa María pegado. Pero, pero ustedes no lo tienen. No, nosotros no, y nosotros los vecinos tenemos los pilares hechos, es más, tenemos todo, el pilar está en la vereda como corresponde, necesitamos que vengan solo a hacer la conexión, ese es el tema, y cada vez que nosotros nos conectamos viene la policía con la cooperativa y nos las desconecta. Eh, eh, ¿Creen que puede llegar a haber algún acercamiento con esta gestión municipal o creen que, que va a ser difícil? Y a mí me gustaría que sí, que, que ocurra y que sí tengan el acercamiento porque... Eh, somos todos humanos y me parece que no, no corresponde tener un barrio así. Eh, ustedes también creo que lo tienen en Toal, que está Chacra Raíz, sí. está el asentamiento de La Laguna. Son muchos barrios y son muchas personas. Son muchas personas y son muchos derechos. Sí, sí pero eh, cuando, cuando justo se cortó, Abril, que yo te preguntaba si si tenían algún tipo de comunicación también con, con alguien de la provincia, porque pienso, bienestar social, niñez, eh, eh, también pueden ser interlocutores en todo esto deberían no. deberían, digo, porque tendrían que conocer sí, la situación deberían, pero no, nadie se acerca nadie nos acompaña es más, lamentablemente la, la señora de la que hablábamos, que ella tiene que tenía le bajaron el pilar de luz, la señora uh -huh. falleció hace un tiempo y también, estamos todos en la misma situación eh, Abril eh, gracias por tu tiempo y por supuesto que vamos a seguir el tema porque nos interesa comentarlo, pero también nos interesa escuchar a los vecinos. Ojalá que la próxima vez que hable, que hablemos sea para contar que por lo menos van encaminados para tener la obra de, de energía ahí en el barrio. Igualmente nosotros siempre seguimos ahí cerquita de ustedes. Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, y, sí, esperemos que tengamos una respuesta una respuesta favorable. Ojalá. Muchas gracias, Abril. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Abril Santillán, es vecina del de barrio Micaela García, que está pegadito ahí al barrio Santa María de la Pampa. Situaciones e historias de crisis habitacionales que lamentablemente están viviendo 85 familias sin ningún servicio básico. A ver si entienden las personas que están escuchando. 85 familias que no tienen luz, no tienen gas y tienen agua conectada no de manera cloacas. clandestina. Y no tienen cloacas. Todo eso pasa acá a la vuelta, no tenés que comentar ninguna información sí, del a, conurbano bonaerense. Y a metros de, de un lugar donde tiene todo. O sea, uno tiene todo y otro no tiene nada. Ojalá que desde el municipio puedan ver por lo menos esa parte. Un barrio tiene todo, el del frente no tiene nada.